Radio. Visión de Daniel Tiger. Carlos. Rottenberg. bellas grandes luminarias como Errol Flynn, Michel Simon, <tose> Edward. ¿Con una ciudad mejor? La realización nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. <tose> al staff completo de Yolki-Palki hasta la una de la mañana hoy, martes mentira casi miércoles eh, no, no estoy solo, estamos esperando a Billing ¿no? ¿dónde se metió? ahí está, ahí está, ahí está. llegó para pa que, y pa que te joda para que te joda está torrente entre nosotros hoy tenemos muchas cosas Lisandro produjo la noticia más importante la, la produjo el sí, produjo. produjo sí choque las noticias se producen se generan se inventan la agenda no se, existen la agenda se genera qué agenda la de agenda the se agenda tí. se, ¿El se el -Palki genera agenda Yo que genera agenda claro que sí ahora no tanto porque ya prácticamente no tenemos más noticias pero en su momento Shurki que generaba la agenda agenda pero agenda musical sí. no, no en realidad no playlist genera Sí, genera playlist. Cada eso vez sí. andan peores la M31. Sí, cada vez andan peores, es cierto. Eso. Bueno, vamos a arrancar Yolky Palky con los Beastie Boys. Oh, ¿viste? Sí. Hacía, Beastie Boys. hacia Hacía mucho que estaban desaparecidos los Beastie Boys, pero se juntaron, más ah, se juntaron. Ellos siguen, yo creo que son amigos. Porque nunca se percibe mala onda entre ellos. Ahora, antes... ¿Sabés? Empezaron pidiendo, peleando por sus derechos para, para, para fiestear. Entre quienes no se presionaban. Y terminaron siendo budistas. ¿Qué? Entre los de la oreja de Van Gogh. Está bastante hincha pelota últimamente con la oreja de Van Gogh. Sí, estoy queriendo que vuelvan. ¿Que vuelvan a dónde? ¿Acá? Ya, a visitarme. Yo sé que no te importa. ¿Qué onda de mierda, en serio? ¿Viste? Oh. Bueno, los viste hoy entonces, ¿En base a qué van a sacar a un disco? ¿En base a qué? Eh, a sus canciones. Ah, Es bueno. a... eh, bastante sólido. Sí. Tu argumento. Okay. Uy, vos, mirá quién habla ahora, vos. Por vos, ¿Te te dijo, para si para la Música está si bien. Parece se... que otra cosa va a ser. Claro, por lo menos disfrutan hacer música. Sí. No como, ¿eh? Otros la sufren. Claro. El disco nuevo de los Beastie Boys que va a salir dentro de poco. Se llama The Mix up Y es un disco instrumental. Ajá. ¿Sí? Ellos ya habían sacado un disco instrumental a mediados de los. 90, 86. Tipo, tipo 97 creo una cosa así después de, de, del disco Il Communications de ellos que fue el más exitoso el 95 sacaron sí. eso ¿cómo? ¿Qué se ¿por qué? ¿Qué no se <risa> se apagando así. el micrófono mentira <risa> <risa> uy hoy vino con todas las pilas lo... eh, no, no sé si el disco pilas. se va a llamar The Mix Up ¿sí? El mismo nombre que tenía un disco de remixes Los de los los Cure, los Cure, ah, no, no, no, los Who, los Beatles, los, U, los, los, U, Beatle, U, los Queen. Así que bueno, el... los Red Chili Pepper. Los Red Chili Pepper. Hablando de los Red Chili Pepper, el disco este de los Beastie Boys tiene, como todo, el, como el otro disco instrumental de ellos y como algunos de los temas que siempre meten, no, echan haciendo entre todos los son. discos, una onda muy funky, sí. Pero ellos lo que dijeron es, pero sabes que ahora nos copó mucho la onda post-punk. Así dijeron. que queremos darle un, le un tono post-punk. Y funky al mismo tiempo. Y fun, el funky como que no se lo pueden sacar encima. Entonces dicen, bueno, vamos a un do post take too, down. Un, do take too, down. En algunas bandas de post-punk había algo de funky. Más que nada usaban las trompetas en el estilo funky. ¿Viste ese tema? Los James Brown. El, el de funky-down. ¿Eh? Sí. Funky down. Eh, en uno de esos cosas de MTV. Sí. Donde, ¿Qué no son sé, los cosos de no, Esos reality de ah, cita, qué sé yo. Sí. Uno, uno de los protagonistas sí. era... No de, no de esos que yo quiero ser, que, que I Want to Be Made. Bueno, uno de los no chicos lo viene, era el hijo sí. del compositor del tema ¿Ah, sí? Y estaba chocho porque toda la plata que tenían era por el tema por Estaban tema. cagados en plata, pero hizo ese tema sol Y sí, porque si vos, por ejemplo, como te pusiste a cantarlo recién, deberíamos pagarle a ese tipo No, no te me hecho. han quitado Curtite, Gil, eh. no te pagamos nada viste de lo nuevo de Mix Up, que vamos a escuchar es de Rat Cage Caja de ratas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 Música australiana Música australiana Music from Australia Australia, el país De los canguros De los koalas, no, los koalas no También, sí, los koalas también, si sí. ¿sí? koala. De los wallaby. los wallaby El bambú el, No, no, no el bambú, bambú de Chile no, que hay eucaliptus Eucalipto, el koala come eucaliptus, el panda... ¿Estás mandando guay. Cualquier... ¿No, en serio? No, está muy bien, sí, es verdad. El koala come eucaliptus. Sí. la, lo, lo, lo va. Sacando. Yo, yo también hago el fresco eso. aliento de un koala. Y te no, eh, ¿A qué responde? Eh? Jamás me acerqué tanto ni me, me respiró en la nuca un koala. Bueno, Gracias a Dios. una experiencia muy sí. tiene, tiene como un piquito muy particular. Bueno, eh, bueno, eso se feo. acercó el piquito. Sí. Eso, eso es, pero, bueno, pero... Es, es feo el koala. Pero igual... Media Tengo cara de cara, traba, dijiste. De, no de traste. Ah, de traste, sí pero es rico el eucaliptus para chupar si sí, es eso, muy es. bueno una ve, una vez nunca lo hiciste por tu, ¿Nunca probaste? No, por tu culpa una vez chupé una no sé qué me diste vos estábamos en el parque españa no sé por qué y me diste Toma. y un eucaliptus claro ver, sí. es rico yo, yo yo acepto todo lo que me da paro y yo siempre siempre que paso por un lugar que hay agarro unas hojitas y mirá mirá y ah, chupar triviales del árboles, árboles, árboles de campo árboles de mi si el árbol no, de holes no, le podríamos poner De Hall, del increíble Halls La banda de Australia de hoy viene de Brisbane ¿Me suena a Brisbane? ¿Viene la promoción de Brama que participa gratis? No eh, Hay que participar gratis, métanse en la página de Brama para eh, pará! ¿qué? Eso es mala onda Es un parodi ¿Estás loco Hay que participar gratis Brisbane, eh, un lugar de Australia ver, de donde viene la banda Que se llama The Zebras ¿Sí? Las Zebras The Zebras de cebra, sí, de cebra, pero las cebras no son de Australia. A ver, la cebra, sí, por ejemplo en España, sí, el cruce de cebra le dicen obviamente el, cru, el cruce peatonal porque es rayadito y en Estados Unidos también y de cebra claro. cross o algo así, sí. Y acá no le, no sé por qué le decimos cruce. ¿Cómo de que no cebra? le decís la cebra? No, no, no, no las cebra no, sí. no. Yo le digo cruce de, la senda peatonal, no sé. Yo le he dicho ya la cebra yo nunca traté con él, no, no, no sabría nombrarlo. No, no, conmigo no trató. No. Bueno. ¿No puede decir si sé? la cebra? Sí, yo le dije la cebra. ¿Alguna vez? Y al lomo de burro. ¿Me, me ¿Cómo suena? le llamas? Lomo de burro. Loma de burro. O lomo de burro. Loma de burro. Ah, son distintos. ¿Sí? Mm. <risa> <risa> no sé. Bueno, los cebras hacen un hace? estilo, un estilo musical. Ajá. ¿Sí? y es el, el pop guitarrero el famoso jungle pop jungle jungle de jungla de jungla no de jungle de ja, jungle ah, Que jungle cuando hacen wing wing wing con Hang, la guitarra jungling de jungling no rolando hangling jungle pop Hangling pop no, no. Y por supuesto, el jungle pop fue inventado donde Billy? En, eh, en Inglaterra. Exactamente. Y en Nueva Zelanda. ¿Es Nueva Zelanda no. o Nueva Zelandia? Zelanda. No es como la tierra. Sí, y claro, la Nueva tierra Zelanda. de Zela o la Holanda. Holanda, no. De Zebras, entonces, tiene un disco que se llama Worry A Lot Uno, uno tiene Uno solo, oh. se llama Worry A Lot preocupate Me preocupo. mucho Sí, preocúpate mucho Preocupame. O me preocupo mucho Mucho Sí, El 2006 Y lo que vamos a escuchar es You Look Ready De Zebras, la banda australiana en Jollip De acá le deseamos suerte y que a un próximo disco vamos los Zebras I'm oh. Star, when I lost that stuff from my car And I knew that you would come clean one day soon enough Hey, oiga usted, oyente, seguro que sos una persona re decente, pero tenés algunos pensamientos medio degenerados. En Yorkie y Palky nos estamos dando cuenta de algunas cosas. la esquina de las mallas, en Yorkie y Palky 845. Oh. Hoy vamos a presentar tres mashups en lugar de dos, como estamos acostumbrados. Ya, ya era hora que le demos más importancia a los claro. mashups, porque la gente lo viene pidiendo. Porque son cortitos. Te dejan con la gana. Claro. Aparte es como escuchar dos temas al mismo tiempo, o sea, en vez de pasar o tres, tres temas, o más. claro, pasas como seis o ocho. ¿Exacto? O nueve. En el mejor o de los. Nueve. Sí, yo creo que hay poquitos que tienen nueve, es ya una ensalada muy grande. No digo en total, ya que pasás tres ah, temas bien, si sí. tienen dos, ya son seis. No, no. Hay uno que tiene dos y hay dos que tienen tres. Debe ser re largo el nombre el sí. título. Este es uno de los ¿Es una rana, eh. Rabbit, rabbit, rabbit, rabbit, rabbit. Ah, con el ¿Cómo está el DJ, Rabbit, rabbit, ¿qué? Rabbit como lo decía el Elmer. El Merfat, Guavit. no pues era gangoso. El Merfat. es fat. es el apellido? ¿Sabes cuál es el apellido del Lobo pero No. sé que O de que, no, como uno de los dos. Puede ser Seque. Y el nombre, no era Lobo. Lobo, Lobo, Lobo, Lobo feroz. Lobo Seque. ¿Y el apellido del Coyote? No sé. Willy. Willy. No sé cuál es el segundo nombre. No, el E no sé qué, pero es Coyote. Bueno. En los matchups de hoy. ¿Y es corre caminos? ¿El señor corre camino? ¿O es corre caminos? No, todos juntos. Corre camino Sí, Correcamino Ah, cuántas verdades desnudas! Sí. Mira, hay una cuna azucarera Los mashups, entonces, de hoy Es un proyecto De, de esos sí. que se hacen cada tanto Que sale como si fuera un disco ¿sí? Donde vos te puedes bajar absolutamente todos los mashups Son como 21 temas No, 20, ¿dónde lo tengo? A la pipeta 20, 20 canciones ¿sí? el, el proyecto Que sería el disco Yo no le quiero decir disco porque no es un disco? ¿sí? No le digas como No existe como disco Vos y te lo y después te puede grabar un disco Y ahí sí empieza a ser un disco Pero hasta ese momento es eh, un proyecto ahí. Un... se decir, llama? ¿No? Sí, no sé <risa> Sounds for Space se llama ¿sí? que es eh, Lo que dicen ellos es un tributo más A los pioneros de la música electrónica ¿Como quién, por ejemplo? ¿Como quién? ¿Ya lo vas a escuchar? ¿Quién? No, ¿quién no? ¿qué tiene que ver ¿quién? No, no tiene nada que ver. ¿De quiénes son los pioneros? Peche Mode? No, el Peche Mode no. Kraftwerk. Eh, Kraftwerk. por Craftwork. <risa> Yo también puedo y decir ¿Qué Craftwork. Kraftwerk. Kraftwerk. Craftwork. En realidad no, no, no necesariamente Moby. es a los pioneros, Moby. pioneros, pioneros. pioneros. Moby. No. No es pionero. No. Pero es importante. Eh, como el que... No, eh, Fue bueno. como el que... El Elton John. Lo puso John. de moda. El Elton John. El Elton John. No. Bueno, vamos a escuchar entonces. Los que hicieron esto, los sí. más se llaman RIA, ¿Sí? R -I -A, a Igual que la Recording Industry Association of America, yes. que son los, los que vigilan, así que mm. nadie pirate de disco y mala de onda nada, son, son mala onda. Bueno, esto le pusieron un nombre igual, pero las siglas significan Robotic Intergalactic ah, Astro ¿Sabes lo que es RIA? Me lo enseñó cómo se llama Maxi, Rich Internet Application. Claro. Por eso es un RIA con un, una sola A. Este es ría. A. Para el disco entero, completito, se lo pueden bajar de www.m-1.us M-1.us barra Spaceset. ¿Qué no es ¿Eh? la US? El US. Estados Unidos. M-1.us barra set Se lo pueden bajar. Vamos a escuchar entonces. Primero listo. Que mezcla un tema de sunra que se llama outer space ways con un tema de four tops que no tiene absolutamente nada que ver que se llama i Can help myself con space oddity de david bowie después uno escuchará antena rocks strobo news uh, que mezcla un pique. tema el tema antena de craftwork con el tema we will Rock you de quien billy de de, de who no, de queen boludo Los who. Y el tema estrobo de Dick Hyman. Y después, para terminar.. La frutilla del postre. Exacto. Mechanical Roadman. Que mezcla. Un tema que se llama Mechanical Man de John con Un tema de Daft Punk que se llama Robot Rock. Así que no es pionero. No, no es pionero. Pero ahí tiene un montón de mayores Outer Incorporated Solar System Tour. Our first stop will be the International Space Station. Until then, enjoy your flight. Todas las semanas en Yolki -palki, un segmento dedicado a la memoria de John Ritter. Feel like dancing. There is a rave on the space station tonight in the discotheque, which features an enormous picture window view of planet Earth. Remember, as an international station, the drug and the alcohol laws are not as strict as they are back on Earth. Oh, yeah. Cambia los ravioles por el arroz integral que te estimula los intestinos. <risa> Yolki Palki, lindas ideas para un mañana mejor.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 Canadian music. Canadian music La ciudad de las montañas y no, los lagos el país le, le, El país de la montaña y los lagos sí. y La hay... buena música Y los árboles Y el buen vino Bosque de coníferas Bosque de coníferas de, conífera. de hojas caducifolias y perennes no, bueno, De las dos, de las dos claro. <risa> Hoy lo que tenemos Es un poco detrás ¿Cuál es ¿sí? el bicho conocido de Canadá? Tiene un, un mapa. El oso El oso Grizzly El oso grizzly. Ah, eh. Los Vancouver Grizzly. ¿Vancouver en Canadá? Sí. Ahí y está otra ciudad de Canadá. Aprendemos. El oso pardo ese el oso canadiense. Ontario. Sí. Vancouver, Toronto, Raptors y para de contar. Montreal. Ah, Montreal. Cuatro ciudades de Canadá conocemos. Sí. No ¿Qué político Ottawa. Ottawa. ¿Tiene ese nombre es japonés? <ríe> Ottawa, están desubicadísimos. Bueno, <ríe> hoy tenemos una banda que se llama Star. Que en realidad no son de Canadá, sino que son de Nueva York. Pero antes de grabar su primer disco ya se fueron, se fueron todos a Canadá. No sé por qué. Tomaron un avión. Por se una fueron a ir a de Canadá. De, de impuestos. Eh, de impuestos o de marketing, que porque está de moda la música canadiense y dijeron, ah, es no. la vamos Ahora, irse de Nueva York, pues ya la chapa que te hace en una banda de Nueva York no es la misma que te hace en no. una banda de Milwaukee, por ejemplo. ¿De que cerró Ghibis, Ghibis. Ghibis. Se fue todo. Al, a, al sí. tacho. Están del, del 2000, se, se juntaron al 2000, ah. se fueron a vivir a Canadá, ¿sí? Se firmaron incluso contrato de una a, a, discográfica canadiense. Está bien. Así que sus discos son prácticamente 100% canadienses y, eh, nada tiene un disco de 2005 tiene dos o tres discos creo y vamos a escuchar algo el disco del 2005 se llama Set Yourself on Fire el y otro no disco se llama prendete fuego porque es el más lindo ah, yeah. y el tema hacen? se llama When qué hacen qué hacen your ex lover is dead tu ex amante ah, está muerto ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ah, ya lo he vale. cogido There's nothing to say.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 de clarín dice le gustaría que su lugar de trabajo sea un espacio libre de humo y lo triste es esta respuesta no no tengo un lugar de trabajo <ríe> 2,4% que triste si sí, me gustaría que sea libre de humo no, no tengo no tengo okay. lugar de trabajo. Me gustaría tener un lugar de trabajo. Para que me fumen. Aunque que sea más libre de me trabajo. Sí. Si me maltrate mi jefe, no me importa. Yo quiero trabajar. Saludos para Maxi y el y Liberache. <risa> sí, bueno, el Liberache que tiene más trabajo que, que nunca. ahora. ¿No estás feliz? Yo Pero es un hombre trabajar. feliz. ¿Quién es un hombre feliz? El, el que, que disparaba hola. flechas. Sí, un hombre en Nueva York... ¿Vos que sí. sos un fanático de eh, la Gran exacto. Manzana? Mm -hmm. El Estaba... Apple. Sí, ¿qué hacía? Disparado a flecha de su departamento ¡Flecha verde! <Susurra> Un neoyorquino ha sido acusado de poner en peligro la vida de sus vecinos al disparar flechas con un arco de su apartamento en el cuarto piso, sí. ¿A qué le tiraba? Me, me cayó mampostería. ¿Qué? ¿Cómo? Me cayó, iba caminando? ¿Acá? No. Iba caminando por la calle y me cayó un cascote y no, no, no me hizo lo suficientemente mal como para hacerle juicio a nadie, lo con una cagada, me, me manchó la campera. Daño moral. No importa, vos. Estoy me asustadísimo. Hacer? Me cayó mampostería. No pudiste llegar acá y eso te ocasionó severísimo. Ajá. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Por denuncia Martin, por san martín en la calle de los bolones de en la calle de los y la. Y, san martín y qué y, y, y, y, pasando pele, atrás de pellegrini Bien. está lleno de, de, de repuesto de autos sí. no vayan oh a la zona de repuesto de auto mm. una de sus flechas dio en la cocina de otro de, a, apartamento mientras que dos más dieron en el andamio de un edificio que estaba siendo reparado <risa> está bien, no le pegó a nada no, <risa> por suerte pero para, cómo en la cocina, que él entró, dejaron la ventana abierta y <risa> le entró la flecha exacto, claro. ¿Vos, vos, vos cocinas siempre con la ventana cerrada sí. No, entró por el, la cocina está bien. no es tan difícil, <risa> <que> un poco <risa> de imaginación por favor Aparte puede una flecha puede romper un vidrio de un último. No está bien, pero hubiera dicho me rompió el vidrio. Ah, Noel Luria se llama sí. el muchacho acusado. Un latino de mierda, ¿te parece? Sí. Noel. Sí, <risa> Porque. ¿Qué, ¿Por qué pa tiene? Pa papá, Noel. Papá Noel. No, mira, tenés uno que puede desde el polo, tenés sí. otro que inglés Gallagher. Claro. ¿qué tiene que ser latino. ¿Eh? Según... el apellido Nuria. Luria. Ah, Luria. Luria. Suena, suena de luterano. Suena Delutecia. casi media lunas. Según los documentos judiciales, este Luria, que tiene 39 años, y en circunstancias que mostraron una depravada indiferencia por la vida humana... No, dice eso. depravada, Sí, hizo gala de una conducta temeraria que creó riesgo gravísimo de muerte para otras personas. Buah, está bien. No sé dónde la sacó. Ese vocabulario florido y... ¿Dónde los es maravilloso? ¿Cómo? ¿Dónde sacaste la noticia? ¿Cómo? ¿Cómo me gusta de las crónicas policiales que todavía siguen usando la palabra parroquiano? Parroquiano Para los que están en un bar Me encanta Ah, ¿sí? Dicen los parroquianos qué <ríe> Es lo mejor dentro del periodismo, la crónica sí. policial Guarda esa poesía Es lo más parecido, el... es lo más novelesco, es lo más Se Lo mejor pone... contado, si está bien sí. contado es le, ponen es garra, sí. le ponen una garra, le ponen una garra a algunos asaltos <ríe> Aparte, generalmente tienen un remate chistoso los asalto acá. <risa> También un <Pues, San> caco. Un <risa> caco. Porque siempre es un... Eh, la, la técnica del choro, del choro rosarino, es, es muy burda. <risa> Pero aparte nunca hay <risa> grandes episodios. Acá no. cuanto mucho puedes contar el atraco a, a un minimarket. Y la mayoría de las crónicas policiales... Ahí tengo la gran techa de pelota, tiene Pero te, te tendría que terminar con un... Pua, pua, pua". <risa> un plato. Léanla, hay que sí. leerla alguna. Hay que leer? Otra noticia de la sí. que queríamos hablar hoy ¿Cuál? Es no. que detienen al artista danés Sí. que quería teñir la cima del Mont Blanc le costó leer como si no estuviera borroso mal escrito su manuscrito no, quiero uh, el Monte Blanco. empezar a pausarme un poco porque estábamos muy acelerados que son recién las menos cuarto Ay. pero tranquilo Ay, la lapicera Mont Blanc pero el, eh, sí, la claro, es cierto más fina del mundo de no, fina bueno, del mundo. yo no sé si para tanto no me desautorice así. No, lo... Bueno, <risa> me siento más. lo dije con una historia está, está en superlativo. Está puesto así en la modalidad superlativa todo. De... ¿Dónde está el Mont Blanc en Francia? Muy bien. ¿Y el Tibidabo? ¿Qué? El Tibidabo en Trinidad, tibidavo. Barcelona. Y hago El Barcelona. artista danés de origen chileno Marco Ivaristi de ah, ¿Danés o chileno? no ya tiene la ciudadanía danesa no es chileno naciste chileno son chilenos hasta que te muera eh, como un castigo no? <risa> sí, eh. sí uh -huh. loco la estaba tratando de hacer alguna comparación con los bueno. perros daneses sí. y no me salió <risa> pero si querés hablar <risa> de tu un mente, más, no más y la sigo pensando <risa> no no tengo más nada la cuestión es que este chileno de 43 años quería colorear la cima 43 del monte años, estamos en también. una franja de edad sí Sí, estamos entre 32 y... para... El otro que era 39, ¿Sí? La gente se vuelve boluda cuando está por llegar a los 40, o cuando llega, cuando pisa los 40. Lo detuvieron el martes por ahí en el monte y lo bajaron en helicóptero. ¿Por qué lo quería pintar? <risa> lo quería pintar con pintura hecha a base de frambuesa. <risa> una pintura Pero, muy muy ecológica, muy probada, muy no contaminante, muy sí. muy que le gusta a Natalia Oreiro, esas cosas. Pero así, cuántos litros tuvo que llevar para pintar en la Estaba punta? Estaba haciendo apenas una prueba recién. Ah, está bien. Estaba como a medio monte. Sí. Empezó a hacer una prueba ahí a medio, no en la cima. Y ahí lo retaron y lo bajaron. Dijeron, ¿qué está haciendo con la nieve? El artista bueno, aspiraba a alcanzar no va la a cima No con... no, la conca bueno La sí, coña la... no pintar la coña ¿Por qué no la con la concagua? Ahí, el... los Andes, ahí, los chilenos. Ah, vos le que se vuelvan. Claro. Ah. Que lo deporten. El muchacho contó que su proyecto es transformar esta montaña mítica del Mont Blanc en el Monte Rojo, en el Mont Berbellón, no sé cómo sería. Pero está loco. Y decretar el nacimiento Rouge, de un el Monroe y decretar el nacimiento de un estado soberano el Pink State, estado rosa, no sé por qué rosa si sería rojo, porque pero... con la claro. nieve que es blanca se vuelve rosa. Ah, y la frambuesa sería de poca calidad. Claro. Había explicado por teléfono al lunes. Quería hacer un helado gigante en realidad, ¿sí? Un helado de frambuesa ah, gigante, ah, un sorbete. Ya venía claro. cónico incluso, ¿verdad? Jess? Sí. Cónico. No, porque es un monte al revés va a tener más Sí, es como un helado al revés como, sí, ¿Cómo un al de? revés? Claro Y sí, porque el helado está en la puntita sí. No lo pone, No, en eh, el cono, claro No claro. le el helado yo me estoy imaginando la parte del helado del... No sé Que también es cónica, Creo la parte está... del helado del... El... del cucurucho Sí, está Son... bien, sí, es, es verdad A la larga termina formándose un rombo Sí, exacto El fantástico rombo del helado Sí, bueno. y la última noticia que nos interesa muchísimo es sí. contar que se Pero pará, qué pasó con el chileno al final? está en inglés Pero lo detuvieron y chao se sí. <risa> fue lo, lo bajó en el helicóptero y le hicieron chacha -cha. La, la noticia anterior tuvo un remate No, no, pero no porque, le busques remate a esta las, no, la, Yo la, busco el cierre, el closure claro. así, para, para poder cerrar la historia la Que yo me quede ser, tranquilo no me quede El pensando. hombre será condenado en claro. Breve Ahora que volvamos a la otra para ver el remate de la primera ya. No. Larry David Larry David Alabado seas Se divorció de su mujer activista <risa> Ya, y ya está con suficiente material no. Para hacer chistes <risa> Porque la vi y realmente está muy bien. Esa es. Es verdad, porque viste que George en Seychelles siempre David, se llevaba escuchame. unas minitas que estaban buenas. Sí. Y no, no se justificaba siendo George. Y George sería como Larry David. Sí. En efecto, Larry David salía con mujeres así. Yo me voy a acercar a para ver. Tiene unos pechos muy dulces. No. Está bien, pero Larry David puede salir con una mina de 25 años que está recontra remil buena, tranquilamente. Es el caso? Porque a ese momento ya no importa más nada cuando tenés tanta plata. Y bueno, cuando empezó a salir capaz de tenía 12, pues estuvieron casados como 14 años, parece. Hay que bancarse 14 años con una activista de mierda. Sí, y con Larry David... Ojo, debe estar bueno, está bueno ver la está serie. bueno, pero no sé en la casa. Insisto, George. <risas> Imagínate vivir <risas> con George. Sí, debe ser re hincha pelota, ¿no? Pero bueno. Así que el entusiasmo se ha ido, titula la noticia. Por eso la quise poner. <risas> Después de 14 de años en... se fue. Is gone. Cla ah, claro. Es sucio. La, la, la doble así. Se le, se le curvó. Así se entendía tú no tiene ni, principio, ni no, no, tiene no, nada. No, no fueron dados más detalles solo quería decir que George andaba con mujeres lindas porque la David también y que se divorció pero no llegó a matarla no, de, no bueno, le dio sobres, no le dio nada. La, la calidad no, sí. de la noticia sí. no hubo noticia este año no hay nada este año sí este año bueno si él lo dice bueno vamos a escuchar algo y después nos vamos es nuestro Larry King esta década Producción de Jolki Palki se automedica. Una marea y un río de ribotril. Ahora irnos. Nos vamos. Bueno, otro día. Hasta mañana. ¿Qué pasó? El Recordemos lo de la ciudad será la... ah, otro día, salvo. El... ¿Cuál? ¿Cuál? Ah no, que ¿qué? Que te echen, eso era el secreto según. <risa> según quién. Al Ah, está bien vas a dar bueno. vas a dar los datos sí, no, me quedo este pico. sábado fiesta, fiesta de Solky par de clips party una fiesta rockera a ver dice acá me llegó un mail de la corporación me llegó un mail pop. de la corporación pop no sé digamos. dale fiesta Solky party ciclo es More ciclo, me los melodía visitante claro que son gente que viene de otros lugares exacto a tocar Visita. a los sí. así que hay que ponerle mosca en de 39 ustedes ya saben tipo 24 horas 24 Exacto. horas y 2 minutos 24 horas y 10 minutos se van ahí a, 79, eh. va a tocar a una banda que se llama hacia dos veranos una banda porteña sí. de buenos aires que tiene puerto según ellos mismos ¿Qué hacen han punk claro no post-rock post-rock dice ahí no, no es lo mismo ah post-rock sí. ahí dice post-rock post-rock creo, post -rock. creo y que fue otra cosa <risa> y después <risa> en esa misma fiesta <risa> sí. cuando se va la banda sí viene lo ¿Qué? que se llama el el colectivo el, el ¿Colectivo? colectivo no, ¿qué colectivo? El una motoneta, viene <risa> <ni> una bomba, <risa> no. la motoneta de jay de sí, party Sí, ¿quién va a estar? ¿Y que va a estar el Daddy Boy? He conocido como antes como steinboy Boy. Sí. And DJ Ignacio Espumante. Sí. Fiesta Rock. Fiesta Rock. Fiesta Rock con lo mejor del 90, 80, 00, 80, 00 70. 60, todo todo el, rock. todo el rock Eso es rock and roll Rock around the clock yeah. y, tiene, y tiene un... Si usted tiene la oportunidad de que le llegue El aspechito, está bueno Para la dama sí. y el caballero sí. Está muy bien elaborado <risa> Están todos los datos Está bien Está bueno que te llegue Si te llega, quiere decir que tenés onda. Gracias, Billy, por bueno. la reseña del flyer de la fiesta. Nos despedimos eh, Para, con... para no, no, había que, no, no, no sé, habría que, como se llama, a, a un modo No hay de tiempo para balbucear de esa manera, Billy. No, no, no. digo, para acercarse a la, a la lista y recibir el mail. Que sí. Me... Tenés Pero que ya... mandar un mail ah, a exacto. la corporación pop gmail .com. Y ahí te agregan a la... Y ¿Te, te llega la info antes que nadie. Antes que nada. Te, te, te agregamos <risa> al <risa> newsletter. Sí. <risa> tenemos un newsletter... Y <risa> un party Letter. Si, y también anótense en el eh, curso, boletín de cine de Mario Piazza. Búsquenlo. Bueno, está, está bien. Bueno. Estoy diciendo cualquiera. Ya. No. La, el disco de la semana se llama I Invented Disco. Sí, yo inventé la música disco. disco es de Calvin no, Harris. Para Marisa. Hoy vamos a escuchar Acceptable in the 80s. Acepta, aceptado en los 80s. Esto, por ejemplo. Chao. Chao. Sí, Hasta Mañana.